A documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an icy soul. The scene, whose head is on the pole, he blunts as he fills his bribe bowl with a feeling of ease. He briskly writes the time remains. Your fingerprints are prints and stains. 1998 show. The situation so and tragedy Grand Alpha's <laughs> thick with soap Cliffhangers with no hope The Water Gallery, the planet Gallery <laughs> Buenas noches a toda la gente que te está sintiendo ahora mismo, Radio Cuca, en la misma presentación de Todos El Mane. vos cuenta? Buenas noches a toda la gente que te está sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada y ya sabéis de sobre lo que viene ahora. Que yes, y buenas noches también a toda la gente que te está sintiendo, Radio Cuca, a través de la nuestra emisión en digital pel 100 www Punto. radiocuca.org Hay un eselmanes o a lo mejor unos meses, no sé el tiempo ya, bueno, no lo percibo tan bien ¿eh? con tanta precisión. Eh, Dicen, que el tiempo llega, la, la cuarta dimensión, la dimensión inmutable, porque no podemos tocarla, ¿no? podemos hacer que las cosas sean Más largas o más cortes, más fines o más gordes, pero por lo visto no podemos tocar el tiempo en un sello, si es tan inmutable como dicen, porque cuanto más tiempo acumula, un, ¿eh? menos, menos bien mide el El mismo, ...el mismo tiempo... ...cuanto más viejuyes, ...ya no sabes si una cosa pasó... ...hay meses, hay sermanes... ...o bueno, qué coño... ...cuanto más viejuyes, es, cuanto más viejo soy yo... <risa> y ...los demás no tengo ni puta idea... ¿eh? De, ...de cómo ellos va. ...pero el caso y es que, no sé... ...habrá sermanes... Y, ...o habrá meses... ...fide un programa dedicado a la eugenesia, ¿eh? ...diciendo que todavía... ...todavía quedaba en prácticas eugenéticas. Nel primer mundo, en la Europa occidental, en el reino de España que daban prácticas eugenéticas, en ese momento, pues lo mejor de alguno pensó que era una desaceleración, en tampoco ya era para tanto, que bueno que eso pudo haberlo en el pasado, pero que pues ahora mismo no tiene sentido pensar que Knight vaya a defender o practicar la eugenesia. Bueno, pues sabéis de sobra, yo no tengo, no tengo tele. Bueno, sí tengo tele, pero no la prendo. <ríe> Hay una tele allí que eh, que, que, que hubo que en la chubiló para poner otra mayor y yo me sabía y a mí. Vi ella y más nueva que ninguna que yo hubiera nunca, pero bueno, la cuestión es que esa tele está allí, pero está siempre permanentemente desenchufada. Está allí, como suele decirse, agarrando polvo. ¿Eh? ahora ahora como son fines estelares nunca en polvo tampoco. Bueno, qué sé yo, no y la cuestión. La cuestión es que yo la tele no la veo, pero sí que estoy muy pendiente a través del internet, ¿eh? de, de bueno, pues de muchas noticias que se ponen por ahí de cosas muchas veces que salieron en la tele. Pues el otro día salió en la tele un paisano que yo no sé quién coño yo, <risa> supuestamente será de alguien famoso, tengo entendido que yo político, que por lo menos tiene tiene cierto cargo o cierta preeminencia en un, en un partido político, que no lo voy a mencionar, o que es el partido que yo, dame exactamente igual porque son todos la misma morralla. ...unos por una cosa y otros por otra... ...este, eh, no sé si el partido piensa lo mismo que él... ...pero bueno, si yo lo pienso a él... ...de otro poco van a ir pensando unos cuantos más... o muchos que ya que ya lo piensan seguramente lo que pasa es ¿eh? lo que va a pasar y es que van van a salir ahora tan guardadinos tan tan el pollero pero va a salir va a salir va a salir del cascarón y van a decir oye yo también opino ¿eh? también opino que los, la gente con, con discapacidad no debieran nacer ¿eh? que la gente con enfermedades congénitas no debieran nacer Y para eso, para eso tenemos ahora mismo, yo qué sé, pues la, la ciencia, la medicina, eh, pues hacer pruebas para pa saber si eh, si un si un fetu viene eh, con de algún tipo de, de enfermedad, con de algún tipo de discapacidad. Oye, pues qué menos que a ver yo vi el vídeo de lo que decía este paisano que ya os digo que, que no lo vieron mi vida, eh? Eh, no me importa. Pero si sale en la tele supongo que será porque llega alguien importante. Pues eh, ese mismo paisano, ese paisano salí diciendo eh, que si una persona, una mujer, hacía ni una prueba de amniocentesis y detectaban ni de esa manera que el feto que traía tenía trisomía 21, o sea, lo que se suele llamar síndrome de Down, entonces esa eh, mujer tenía la obligación moral de... poner fin al son en su embarazo ¿eh? eh, tenía la obligación moral de un traer eh, no sé supongo que él decía una creo que él decía una persona enferma no sé de qué mente enferma eso sí es una mente enferma ¿eh? pues considerarse una enfermedad el tener un síndrome cualquiera una, una discapacidad eso no es ya una enfermedad alegre ¿eh? eso no es ya una enfermedad eh, Para ti igual sí. Bueno, para ti no. El enfermo y es tú. El enfermo y es tú mesmo. Eso non lle ninguna enfermedad. Si diba llamate, Bueno, non voy a insultar. Non voy a insultar porque supongo que con esas palabras insultase solo. Pero bueno, que lo dicho que lo que hay un es unos meses, cuando falaba yo de la eusenesia, había xente que pensaba que era xa xerar un poquiñín, Pues resulta que ya veis, agora ya salen en la tele... Eh, supuestas personas, no sé, será respetable este, ni idea, pero supuestas personas respetables, importantes hasta cierto punto, salen en la tele defendiendo la, la eugenesia, defendiendo que no tenían que nacer las personas, que no son eh, como marca el patrón, el patrón general, que no están el, en el centro de la campana de Gauss, esos no tenían que nacer si puede evitarse. Supongo que de ahí a decir que ay, ay, si nacen, pues habría que matarlos. Hay un paso, de algunos días. Bueno, me no, joder, no te pases al neodónico. Oye, hay un es unos meses cuando decía sencillamente que la echenesa provocando esterilidad o no dejando nacer esas personas, estaba presente muchos decís lo mismo, o pensabéis seguramente lo mismo, Exageración, Exageraciones, ti tampoco, oye, joder, no llei así, no llei lo que hay ahora. Dentro de unos meses, ¿eh? Falamos. Supongo que estoy es sencillamente un vaivén, como casi todos los seres humanos. El, el vaivén de hacer una cosa de una manera, después vienen unos críticos con ella y fanla de la manera totalmente diferente. Estaría bien si fuera si fuera un comportamiento ¿eh? una dinámica eh, dialéctica ¿eh? que unos la, la no se comportaren como la tesis otros eh, plantearan una antítesis y se, se comportaren de una manera totalmente contraria y después por lo menos del enfrentamiento entre esas dos posturas, surgiera una, una síntesis una síntesis que les ...en volver a darme... ...se que lo mejor de cada una de ellas... ...pero para mí yo ...no es ya eh, no así, no así, no así... ...no ...porque lo que estoy viendo... ...lo que no puedo ver... gracias también al, al mismo motivo... ...porque ya no percibo bien el tiempo... Eh, ...al fecho de que cada día que pasa... ...soy un día más viejo... ...sí, es curioso... Eh, ...yo hay como un día más viejo... ...cada día que pasa... ...y llevan muchos días... lleva muchos días... ...entonces ya uno empieza... ...bueno... pues llegamos a, a, a poder percibir determinadas cosas igual que percibo mal el tiempo puedo percibir bien otras cosas como por ejemplo el, el fecho hecho de, de que de que que que les, les los enfrentamientos de esas supuestas tesis y antítesis lleven a conduzcan a un nacimiento de una síntesis ninje sin sencillamente parece que, Las cosas oscilen, ¿eh? Eh, oscilen de un extremo al otro, y un permanente ven un permanente zigzag, en el que no sé si hay progreso, Hombre, de algún progreso tiende a haber, ¿no? Mejor que, que en antes estamos. Habrá los que digan, no, soy mentira, en antes estábamos mejor. Bueno, sí, en antes estábamos mejor, dicen los, los, los que no tuvieron nunca en antes, pero yo qué sé, pues, mismamente con este con tema. Con la, con la extrema permisividad o la extrema rigidez. Pasamos de extremo a extremo. Eh, vimos cómo, cómo hay, bueno, pues unos años. Yo cuando ya era niño, parecía que había un clima de permisividad hasta cierto punto. Una permisividad, por supuesto, vamos a ver, ¿eh? controlada. <risa> Una permisividad controlada y que en ese momento no hacía daño a los que. a los que manden de verdad seguramente pero bueno pues parecía que estaba feo que estaba feo el por ejemplo eso decir estas barbaridades tocantes a la gente con discapacidad de facer proclames abiertamente racistes no pues parece que también eso era un extremo base de una dictadura en la que todo eso era rígido a un instante en el que parecía que valía todo ¿Eh? Con el tiempo fue fue pasando al otro extremo y yo con esencialmente volvemos a llegar al mismo extremo que del que sal, se saliera en antes. ¿Eh? Volvemos a, al, al decir a los negros hay que matarlos a todos, a la gente con discapacidad no hay que dejarla nacer y a los que vienen del África que se que se afoguen en el Mediterráneo el problema de ellos es no haber venido. Volvemos a ese concepto de, de, del planeta como un montón de cachos de tierra, de shawls de tierra, como decían aquellos de, de, de Sociedad Alcohólica. No sé si versionando de alguien, no sé si era de ellos eso de shawls de tierra. Pues, eh, por cierto, un, un gran programa que hubo en Radio Cuca, Jaulas de Tierra, que el programa de. de De, de metal eh, interesante eh, muy interesante la acabó en decir jaulas de tierra sí jaulas de tierra es que, -es que parece eh, que que unas personas que, que los seres humanos son diferentes en función de que lado de de la reya tengan nacido eh? yo que sé de, Resulta que los animales, los, los pájaros migratorios, pueden pasar por el estado que ellos den la gana, pueden atravesarles las fronteras, pero, pero las personas no, no pueden atravesarles las fronteras. ¿eh? Una cosa, joder, aberrante, totalmente aberrante. El hecho el de, que, de que unas personas ¿eh? tengan un, una, una determinada fenotipia, ¿eh? una determinada fenotipia supon una, una supon yo su, una serie de, de propiedades que ellos asignen eh, estereotípicamente dicen ah, pues este si lle de este color entonces que así na afay esto y comporta de esta manera y joder de verdad yo pongo me malo y no os digo que a ver por un lado yo verdad lo que de que a ver, venga lo que venga ¿Eh? sé lo que sea lo que pase en realidad nada esencial posiblemente va, va a cambiar demasiado pero bueno pues por otro lado aunque no cambie nada esencial sí que van a cambiar muchas muchas cosas sí que deben cambiar muchas cosas bueno de, del día a día a lo mejor no esencia de algunos de la total que más verdad Van a seguir mandando los mismos, van a seguir controlando los mismos. También les formes, pero no en el fondo. ya coño, pero vienen unas formes bastante jodies. Hombre, qué sé yo, a lo mejor para un hombre blanco y heterosexual, ¿eh? pues, pues pasa, para ese tipo de personas y que tengan, oye, pues, y les ideas correctas. y ¿Mm? eh, pues asumíes como buenes, eh, se buenos ciudadanos, pues entonces a lo mejor para esos no pasa, no pasa nada. Para los que no tengan esas mismas ideas, para pa los que a lo mejor no sean blancos y sean, pues qué sé yo, amarillos, eh, y a lo mejor no se sean heterosexuales, se sean pues qué sé yo, bisexuales. por ejemplo y no tengan ni ideas ahí demasiado heteroénnie sino que bueno pues que tengan un pensamiento pues diferente que se llen antisistema se siento tan malo los antisistema pues bueno pues a lo mayor pasos el fecho de que cambien les formes y me ser bastante joo Sí, van a seguir mandando los mismos, ¿eh? todo va a seguir más o menos igual, sí, pero van a cambiar los formes. Si cambian los formes por peor, bueno, pues va a haber una serie de personas que van a estar muy jodíes, muy jodíes. No sé exactamente si, si valdrá la pena el hacer algo para, bueno, qué sé yo. supongo que buena culpa de, de esto tiene la, la ignorancia ¿eh? la, la profunda ignorancia de la más de la, de la más de la gente yo no voy de sabio por la vida ¿eh? Psst, ignorante ignorante también soy de milenta cosas lo que pasa que a lo mejor lo que llegue eh, significativo lo que ye, el, el toque de diferencia ye cuando la ignorancia y atrevida y cuando la ignorancia y humilde El ignorante que sabe que es ignorante y que es consciente de lo que ignora probablemente nunca va, eh, no, siempre va a ser humilde, eh, nunca va a presumir de la su ignorancia porque sabe que no es buena, sabe que por muchas cosas que sepa faltan y muchas otras por, por saber, entonces nunca va a vanagloriarse de la su sabiduría. ¿eh? Por embargo el ignorante que, que incluso ignora que ignorante es ¿eh? eh, sí lo peor que tiene Y que van arriba va a van a gloriarse, ¿eh? va a ser un ignorante atrevido esa frase fecha de que atrevía a la ignorancia, sí pues temo que ¿eh? temo que por desgracia yé vamos yo un dicho pero que muy muy acertado muy acertado la ignorancia que no sabe que llegue ¿eh? que no sabe que tal que es el ignorante que no yé consciente de la su propia ignorancia normalmente y muy atrevido eh, Hoy en día estamos rodeados de personas que son ignorantes y que no son conscientes de la su ignorancia, porque ya os digo que ignorantes por ser somos de decir todos tiene de, de mucho decir, pero la mayoría, la mayoría somos muy ignorantes. Pero dentro de, de esa mayoría muy ignorante ¿eh? hay otra otra mayoría que está ahí dentro que son los ignorantes que no saben que lo son, que no saben que lo son y cree, creen que sí saben las cosas. ¿eh? y son esos que se juntan en un autobús y empiezan a hablar de, de que les ayudes sociales, son todos para pa los extranjeros y, y para los negros, Y mentira, no yesina, pero da igual, ellos sí creen que yesina defenderánlo hasta la muerte. Y si ellos dices que no, pues ellos dirán que sí. Y si ellos dices no, porque esto es yesina y esina, y hay este argumento y esto y ellos dirán, mentira. Y tú dirás, coño, pues oye que no leíste la normativa. así lo ahí! ¡Sabes perfectamente! ¡Yo soy mentira! ¿Y como digo yo. Y van a chantarse todos y van a hacer. van a hacer fuerza y van. A, ...van a hallar muy alto... ...van a hallar muy alto y entonces... ...van a imponerse por la, por la fuerza bruta... ...no por la fuerza de la, de la razón... ...sino por la razón de la fuerza... ...y esos mismos ignorantes... ...pues serán los que promuevan... ...que todo esto se asina. ¿Mm? ...habrá del otro lado... ...otra serie de, de ignorantes... ...desgraciadamente otra serie de ignorantes... ...también inconscientes de la... ...de la su ignorancia... ...y que a lo mejor tienen hasta cierto punto la... ...bueno, no, no, no tienen la culpa de que las cosas vayan como faltaría... ...bueno, pero bueno, son un elemento más... ...¿qué más da que, que la ignorancia venga de un lado o la ignorancia venga del otro? ¿Qué más da que la ignorancia es ella, la, del, ¿eh? la de si que... ...la de si que dice que, que, que, que a los negros hay que dejarlos morrer en el, ¿eh? en el Mediterráneo... ...de la que están pasando, que aquí nunca habíamos todos... Y curioso aquí, como si esto fuera de él. <risa> y curioso, y curioso, como si esto fuera de él, como si, si él por tener un, un, un cuadradín de plástico que pone Reino de España, ¿eh? fuera diferente de otro que que no lo tiene porque nació unos kilómetros más allá. Yo podía, no sé, yo podía ser también un, un seguro que de alguno hay. Podía haber unos nazis. por pues asturianistas y decir no pues aquí tampoco puede venir nadie de fuera y nadie de fuera allí pues pues uno de uno de, del Gijón o de Santander ¿eh? o de Salamanca ¿eh? o de Madrid ¿eh? sigue sí, de fuera no llega de aquí no tiene no tiene derecho a venir otros dirán, no pero esto y otra cosa no es una cuestión de races o de etnias o de nacimiento Y una cuestión de que nosotros eh, y los nuestros antepasados, los nuestros pasos, los nuestros huelos, levantaron este estado, eh, a, a base de su trabajo y de los sus impuestos, y, y van a venir ahora otros que, que no lo levantaron. Y yo diré, pero bueno, ¿tú, ¿y tú tampoco lo levantaste? Mamón, ¿o sabes? Oye, que... que No sé, incluso yo mentira que los dos pases y los dos huelos levantarán nada. Pero si fuera así nada, ¿eh? Pues se, se dirían los dos pases y los dos Tú no, ¿eh? Tú no. Y a lo mejor, pues ese que viene de fuera, tiene una gana terrible de también levantar esto. ¿Mm? También pagar impuestos. A ver, <risa> gilipuertas. <risa> es que es increíble, de verdad. Póngome pongome muy de... muy de muy mala hostia, hombre, cuando cuando falo de estas cosas, de verdad, poneme extremadamente malo, extremadamente malo. Y vos digo, a lo mejor, no, lo mejor no. Y igual deshonrante ese ese que que dice que que que la gente con con con tres con tres cromosomas en el no que debiera ser el par 21, ¿eh? Y que ye trisómico y que por eso van a nacer con síndrome de de Down, no debieran nacer. ¿Eh? Que los mismos que dicen eso son igual de ignorantes que los que dicen otros boballaes como que ah, no hay que vacunar a los niños porque porque eso provoca enfermedades o, o qué sé yo o no creamos en la ciencia porque nos engaña y hay mejor les les no vayas al médico vete, vete mejor al que te las manos me cago en la De verdad, oye, pongo muy de mala leche, porque pff, tal en medio, eh, tal en medio, y, y, y en el sitio bueno, y, bueno, bueno, pues, en el sitio bueno, en el sitio que pienso yo, he jodido, he jodido, porque recibes hostis de todas partes, no te respeta nadie, cosa que, por ejemplo, a mí dame exactamente igual, pero sé que hay gente que, que lo pasa mal, que lo pasa mal, pff, Dios, mira, encender más para allá, Porque me apetece hablar de lo atrevía que es la, la ignorancia. Estaba estaba ahora yendo, un, estos días estoy leyendo un libro que yo me he prestado, un libro de esos que llaman de divulgación científica. o oh, esa cosa tan mala que lleve la ciencia, que nos engaña y, eh, y tal servicio del poder y tal... Vale, sí, pues pues eso, yo estoy leyendo libros de divulgación de eso. De divulgación porque porque soy tan ignorante que tampoco se diría quien a, a asimilar, a aprender contenidos que fueren con más avanzados, ¿eh? más, más serios. Yo divulgativos y gracias, ¿eh? a los a los divulgativos igual sí que sí que llego. Malamente, pero bueno, puedo, puedo llegar y, y cuadro que, bueno, pues me libro en un tono muy guapo, porque otra cosa que no soporto, en ¿eh? no un soporte que llevo muy mal y diréis, joder, anedónico, estás contradiciéndote, bueno, pues vale, pensé que me contradigo, me dame exactamente igual, ya pues digo que, que no me preocupa, pero una cosa que me pone mala hostia son esos que, supuestos divulgadores científicos que a lo que se dedican, más que a, eh, más que a divulgar eh, les Le, bueno pues los conocimientos ya a reírse eh, a reírse ya insultar ya llamar ignorantes a la gente que no tiene esos conocimientos oye cuidadín eh, te explica eh, si quieres explicar que, que una cosa no tiene que un, una disciplina o lo que sea no tiene ningún fundamento ningún fundamento sólido eh, que lleve una pseudociencia te explícalo ¿Eh? precisamente lo que tiene la lo que tiene la ciencia ¿sí? la parte científica es la capacidad de argumentar ¿sí? el científico nun, bueno la ciencia vamos a decir un ¿no? científico no utiliza eh, eh, argumentos eh, ad hoc ¿sí? No utiliza argumentos, ah, pues yo me tome con esto porque ya esto. No, no, sencillamente te explica, mira, pues esto existe por esto, por esto y por esto. Y ya mentira por esto, por esto y por esto. Y esto otro, y más verdad por esto, por esto y por esto. No sé si me estoy explicando, dame exactamente igual. Además, con este tema ya, ya tuvo un veces. Pero bueno, pues tomé pues un, un ejemplo que ponía en el, en el libro... Eh, que Qué guapo, porque dije eh, demostrar que cuando sabes una cosa, esa cosa pierde todo todo el misterio, ese misterio eh, que que, eh, que, que, dan, que dan algunos que atribuyen a, a fuerzas sobrenaturales, a, a extraterrestres, a estas cosas que, que cuando les conoces y, y sabes el fundamento, y es la cosa más sencilla del, del mundo. Yo, por ejemplo, siempre. vale siempre no de vez en cuando préstame metemos un poquillín con bueno metemos un poquillín sí un poquillín con todo eso de de la tierra plana los que dicen que la tierra es plana y moi muy intuitivo no tú tú mires alrededor y bueno Asturias no Asturias la tierra no es plana montañas para arriba valles para abajo pero vayas un poquillín para Castilla mires alrededor dices hostia, pues Pues sí que hay plano, eh, todo, todo esto. ¿eh? A ver, no sé, me parece a mí que, que esto sea es la tierra plana, igual, igual tienen razón, igual tan no cierto. Y bueno, pues yo digo eso de que joder, pues qué tan sencillo como conocer los dos o tres experimentos que hicieron los, los griegos presocráticos para ver que la tierra ya era redonda. ¿eh? aquello por exemplo, esa cosa tan sencilla y mira eso tenemos tenemos fácil en Asturias en Asturias que tientan tantas montañas y eso que no son montañas muy grandes tampoco muy altas pero subes al pico turuna por pequeño que sea y ya medio aprecias el ya que se aprecia la curvatura ya que se aprecia la curvatura si en Asturias también tenemos suerte porque tenemos mar puedes arrematar al mar y ver un barco que se que se va yechando ¿Eh? y coño pues ves como cómo se va batiendo por el horizonte claro porque porque es curvo ¿eh? en el momento que conoces la conoces los fundamentos pues sí más fácil este falaba de falaba de este libro en cuestión en ese capítulo en el que estaba falaba del gran misterio de Stonehenge oh, les piedras colocáis y de otros sitios en los que Colocaban piedras, ordenaes o hacían sus construcciones eh, señalando directamente al punto en el que el sol salía, en el equinoccio de primavera, y eso seguramente que ya era una sabiduría extraterrestre. Joder, pues no, ¿eh? vamos a ver. Estoy te explicándolo de una manera que, que a mí me gustó mucho, la verdad, gustó mucho, nunca la pensara, y, pero, pero bueno, te obvia que ya a lo mejor por eso nunca la pensara, el hecho de que, joder, pues un momento en el que el, el ser humano, eh, pues no tenía eh, calendarios, ¿eh? no tenía, tenía previsión meteorológica y que joder pues venía bien, más o menos, a ver cuándo iba a hacer calor, cuándo iba a venir la extracción del calor, cuándo iba a venir la del, la del frío. Y para eso, bueno, pues ya era cosa buena, pues ¿eh? de que había un momento en el año que, que el sol estaba en un sitio concreto... y que a partir de ese día, pues que empezaba a agarrar un poco más de el calor y ni paz que el día empezaba a ser más más largo ¿eh? y había otro día a partir del que pasé que el día empezaba a ser muy corto la noche ¿eh? la noche se se claro pues oye pues diría el hostia pues mira vamos a construir de alguna cosa que, que permita ver cuando a ver si yo pongo un, una piedra ahí ...y a cinco metros pongo otra piedra para colocarme yo... Y, ...y vengo aquí todos los días... ...y veo más o menos por dónde se guarda el sol... ...si a manzorga de la piedra, a mandrecha de la piedra... ...pues igual saco un poquillín de información... ¿eh? ...igual aprovecho y coloco la piedra en el sitio en, más, en el que más o menos... ...por el que más o menos se guarda... ¿eh? Cuando, cuando, eso, pues, ...cuando va a crecer la noche, cuando va a crecer el día... ¿eh? coño, pues igual, ¿eh?, igual no hay fa falta ninguna teoría rara, extraña y, y yo que sé, y, y conspirano, y que así podemos llamar sina la pa, para explicar estas cosas tan, tan sencillas, ¿no? Pienso yo, pienso yo, igual de la misma manera que resulta que en el momento en el que conoces el porqué, ¿eh? y buscos una desplicación muy sencilla estas cosas pues lo mejor pescancia este de que de que no hay porqué buscáis tres pes al gato que ya os digo que los gatos tienen cuatro y yo nunca entenderé ese dicho, pero bueno, que no hay por buscallos. Eh, una cosa allí que que ahora, que la gente de hoy no miremos casi al cielo y que no sepamos que que el sol sal por un sitio y se ponga por otro, que, que no sepamos eh, bueno, pues, orientarnos por las estrellas, porque ¿para qué? Tenemos otras cosas, ¿no? Tenemos la tecnología que nos que deja hacer todo eso sin falta de, de, de estrellas, ni, ni de sol, ni de hostias, pero en un tiempo en el que no, hubo ¿eh? un tiempo en el que no, eh, en el que los hombres vivían, bueno, los hombres y mujeres, el ser humano, quiero decir, Vivía, vivía en, en más contubernio con la naturaleza del que del que ya ahora, sencillamente ¿eh? porque no había otra cosa. Todos, oye, pues convenía saber ¿eh? cuando ya era mejor plantar la pataca. ¿eh? Y a lo mejor la única manera que tenía de saber cuando ya era bueno y era saber, pues más o menos, esperando hasta el sol cuando la plantemos la otra vez y salió curiosa. ¿eh? A lo mejor y eso hoy en día, Tobía. Los que bueno, los que nos presta la, la huerta. Yo no voy a decir que me, que me guíe por el sol. Ni, ni soy tampoco de los que están mirando a ver cuando tal hay una más gorda, más tal, para pa plantar. Que eso tampoco tiene fundamento ningún, eh por lo, Pero bueno, que puede ser que, fur, bueno, iba a decir furrula. No, no sé si furrula. <risa> yo, yo total como... como que plantar las cosas cuando buenamente puedo cuando tengo tiempo no me fijo nada en y fase entonces tampoco sé si, si el año que la planto me enguante o en creciente y cuando es el mejor o peor no lo, no lo sé supónse que lo que para abajo eh, con con este eh, con, con esta mentalidad así metafórica de que casi viene a ser similar de, de si quieres que te, de tener el polla grande como plátanos es que tienen más o menos la misma forma pues más o menos siguiendo una metáfora parecida dice eso de dice eso de que lo que lo que tiene que lo que tiene que nacer para abajo eh, lo que tiene que madrar más para abajo yo que sé pues los hayos, los y tal eh, plantarlos en monguante y lo que tiene que, que salir para arriba que los pues, verces, por ejemplo plantarlos en en creciente <risa> tiene mucho sentido Bueno, no lo sé si tiene sentido o no lo tiene, Yo os digo que no, nunca se tenía se tenía fundamento. Eh, pero sí, por ejemplo, miro, miro el cielo eh, y sé más o menos en qué en qué época, por dónde va el sol, en qué época del año, por dónde sale y por dónde se guarda. Eh, básicamente porque yo tengo una tierra, llevos la dici, o la tengo, bueno, la tierra en la que yo planto, eh, Está ligeramente inclinada contra el norte, entonces, bueno, pues, y es especialmente importante ver por dónde por sale el sol y por dónde se guarda. Y entonces, bueno, pues que pues, precisamente leyendo ese libro digo, me casi yo también sé que, eh, que, que, el, que el sol para pa lo más del invierno guarda se Eh, pero donde el chalé de no sé quién y cuando es verdad no no guardase perón de, perón de el donde por donde la carretera de no sé qué bueno eh, que más o menos eh, fijes en esas cosas eh, seguramente los antiguos fijeses son mucho más y por eso tenían control de esas estrellas y por eso tenían control de las posiciones de los astros en diferentes momentos de, del año y por eso precisamente pues pues orientaban esos construcciones porque como no tenían calendario, non no podían sacar el teléfono con piquiñoco y mirar a ver, hoy estamos a a tantos de febrero, estamos a 21 de febrero. No, pues seguramente no podían no podían no podían hacer esas cosas, entonces ellos quedaba otro que que dirá lo mejor para el templo de no sé qué, a ver, coño, mira, está poniendo esos precisamente por Vese bien desde el ventano cuando te coloques aquí en la baldosa esta. Vese perfectamente desde el ventano, ¿me eso quiere decir que los días empiezan a, ¿eh? empiezan a medrar Venga, pues igual empieza a ser el momento de plantar cosas. Y eso, ¿eh? cosas como esas. Supongo que este ejemplo así tan, tan, tan básico, tan cutre, eh, sirve perfectamente para pa entender, pa entender lo que quería decir. No sé saber lo que quiere decir, pero quería decir que la ignorancia y es muy atrevida y es, y es extremadamente atrevida y que además la ignorancia por lo menos a mí, no sé, no sé a otros, a mí me tengo un miedo terrible, me tengo un miedo terrible porque daba mucho miedo lo que lo que pueda estar a lo que pueda venir, no lo sé, no lo sé lo que vendrá, habrá los que digan, va, lo que venga Tan mal no será, y habrá los que digan lo que venga, mete miedo, no me entendéis, no pasa nada, no, ni falta, eh, ni falta. Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada o el www.radioquca.org. Y si oye 21 de febrero de 2019 son las 21.40 minutos de la noche en el, la zona horaria mediana de, de Greenwich, pues entonces que estás sintiendo anedonia en punto directo. y sí, cualquier otro día o cualquier otra hora ha puesto lo mismo porque a ver <risa> qué más da que Radio Cuca y Anedonia en directo que Radio Cuca y Anedonia en diferido <risa> sí. eh, lo que ayer lo mejor vos cuesta más creer que cuidado que no porque ya estáis fechos a sentir este este programa y sabéis lo que sabéis lo que es. el que te el que te ha sentado este programa y que ya está ha hecho a, a sentirlo ¿eh? Eh, de la misma manera que hay años decía eso de que nadie llega a radio cuca por casualidad pienso que puedo hacerlo extensivo a si nadie llega a radio cuca por casualidad vamos a Nedone ni de coña <risa> sí. Anedonia, no sé por qué llegar a la gente, anedonia, tenéis que contármelo alguna vez. Ay no, que ya no tengo chateros, la gente no no me escribe al correo electrónico. Bueno, pues no pasa nada, tampoco no importa, eh, estaría bueno que fuera yo el que anduviera el que anduviera diciendo yo los demás lo que tenían que hacer, ¿eh? que me me. Bueno, que si nunca digo cuál de la dirección de correo electrónico. Bueno, supongo que no la digo precisamente, pa, pa, porque si la digo luego resulta que no me llega ninguna, vaya, joder, vaya morroyo, ¿no? <risa> ¿A quién coño va, va a llegarme? Bueno, que lo que os decía, que seguramente a los que ya tenéis de, de sentir muchas veces esto, sabéis de sobra que lo que voy a decir y es bastante normal. Van ahora 43 minutos a la noche. Yo este comentario eh, que me llevó 43 minutos... Ya era, y era tan esencial ocurrió que tenía que decirlo, pues, de la que estaba llegando, digo, tengo que mencionar a, eh, al, al indeseable ese eh, sí que decía que, eh, que, que la gente con, con Down, con alguna discapacidad, ten, no tenían que nacer. Eh. Eh, llamó a los, los padres que permitían que nacieran, llamó a los irresponsables y delincuentes y estas cosas, bueno. No sale cuáles son mis palabras, también igual. También <risa> igual, faltó yo al respeto y un, y un ignorante, y como todos los ignorantes, bueno, como todos los ignorantes no, Yo pertenece al grupo de los ignorantes atrevidos, ¿eh? que se atreven con la ignorancia. Bueno, pues esos comentarios sobre la, la atrevencia de la ignorancia no, no, no eran lo que tenía yo pensado para esta noche, ¿eh? Vaca, va, de la que venía por Pereí, de la que venía pedaleando con la bicicleta, dice: Yo tengo que comentar eso, de que volvieron a soltarme la baballada de tantas veces, de la. Date cuenta que el ser humano y el único animal que bebe leche que no se haya de la soma cuando ella es mayor, eh, para decirme, bueno, por pues lo que me intenten convencer tantas veces, de, de que la leche de vaca, que lleva un veleno. Uh, Yo no digo que no, ni que sí, hombre, me lleno un che, porque, a ver, de veleno por lo menos la acción rápida, porque yo tomo la de Dios y tuve y no morrí. Eh, igual viene a ser lo que me decía que el otro, que también tuvo un programa aquí en esta emisora, que me decía, pues, pues, no te pasó una tobía, pero ya te pasará. <ríe> eh, como eso del. Como eso del, del mm, del de psicoanálisis. Eh, tú tienes un trauma o de salto pá, me acallé ¿verdad? Ves, ves o de salto para eh, no, no, yo me yo muy bien, ah, el mecanismo de defensa pues esto viene a ser una cosa parecida una ¿cómo se llamaba eso? tautología, que llegue que o, o gano o gano, <risa> o, sea, una, o gano por un día o, o gano por el otro. Bueno, por hoy no la soltamos la historia. Que que a mí, a ver, a mí ya de ese mes en cuando cánsame me sí, sí cánsame porque de la misma manera que yo no sé pues, digo a, a los demás lo que tienen que comer o dejar de comer pues a, a, cánsame a, a mí préstame que sí que me lo digan ¿eh? y que me lo que me lo expliquen como lo tal pero ya cuando te repiten tantas veces y con el con el mismo argumento pues me canso un poquení no Eh, joder, pues que la leche de vaca allí malo Coño, pues bueno, yo comerla, tomarla si quiero <risa> yo no digo que a otro lo que tiene que tomar Pero yo tomarla si quiero eh. Si yo esto defendía cuando en un programa Falé de la coprofagia Decía, oye, pues el que guste comer mierda Pues a mí no me gusta Pero si le gusta voy a andar diciendo yo Que eh, que está bien, que está mal Que no se debe a comer mierda Coño, comerla si quieres Uy A ver, sí, sabemos que en el caso de la mierda, pues sí, hemos sabido que, oye, que en principio vas a sentarte mal y tal, pero bueno, si, si te compensa y te presta, pues, pues como la mierda. Oye, pues si te yo, si, si también no tan mal que comas mierda, pues la si quieres. Hombre, eh. no te has al has almirado, haciéndolo más que nada por por color y tal, que puedan, oye, la es seguramente, oye... pero cómelo, ¿m? y con la historia esta, de, que, que tampoco yo es lo que quería contar exactamente, eh, con la historia esta de el ser humano y el único animal que eh, que, que toma el hecho cuando yo es mayor, digo, sí bueno el, el ser humano y el único animal que viste ropa, el ser humano y el único animal que come comida cocinado eh, y bueno, pues mm, pensando en eso, pues se me va a pensar, digo, hay algo en el en el ser humano que es ella no cuantitativamente, porque yo pienso que estas cosas no dejen de ser diferencias cuantitativas. Por ejemplo, todas la ropa, supongo que que hay animales que de alguna manera se refugien en de del algún modo, pues no sé, ahora mismo se me ocurre un animal que lleve algo que puede ser un ...un precursor de, de la ropa... ...un animal que no sea humano, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras yo pensaba en algo más... ...cualitativo, ¿eh? En algo que no... un por asomo podamos encontrar... ...en otras especies animales... ...y pues yo me a pensar, y bueno, pues casi todo pensaba que... pues todo lo que encontraba... ...y eh, eran nada más cosas que había diferencia cuantitativa... Eh, diferencia en la complejidad de las operaciones, como eh, decían a mí hay años que que era la manera guapa de decirlo, le, la cantidad de operaciones para llegar a un para llegar a un fin, la cantidad y complejidad de las operaciones y, y, y, y al corte también de eso que, que bueno que muchas veces también el, eh, otros desde un punto de vista más místico pues pues dicen como el anicio de la de la humanidad, que fue precisamente cuando, cuando, cuando los, los los humanos ¿eh? empezaron a, a pintar cosas en, en los cavernes, ¿eh? en los grutes, en los cueves, empezaron a, a pintar cosas y, y a lo mejor ya precisamente eso la diferencia la diferencia cualitativa entre el ser humano y el resto de animales el, el arte ¿Mm? esa cosa tan tan extraña que yo por lo menos no sabría definirla no sé cómo la definirán pues, los, los diccionarios la verdad es que nunca me empuje a buscar la palabra el término arte a ver cómo lo cómo lo cómo lo describían como lo ¿eh? como lo explicaban eh, arte a muchos a muchos niveles, no solo no solo en la pintura, ¿eh? También pensé, pues uno pensar después de que Carlos el ser humano resulta que construí cosas con una determinada forma y en un esfuerzo hermosoes y otras que no son tal. También es verdad que supongo que no sé hasta qué punto eso será su objetivo o será objetivo. Hasta qué punto una escultura de ¿Eh? hasta que un montón el Moisés de Miguel Ángel es el día más guapo que, que la vaca biónica de Cuco Suárez a mí la vaca biónica de Cuco Suárez, esa vaca de colorinos que está en el no sé si que tando, sino si no estaba en el, en el parque de invierno de Ubieu, pues a mí parece una baballada como la copa de un pino no me parece hermoso el Moisés de Miguel Ángel sí me parece impresionante eh, yo que sé, pues La catedral de Lyon, parece una, una cosa pero guapa, impresionante. Puedo quedar bobo, cuando, hay mucho que no entro dentro, pero podía quedar bobo mirando para el eres una temporadina. El Calatrava, no me parece, el edificio de Calatrava, pues no me parece. <risa> ¿Qué quieres que os diga? O ¿Será que no tengo sensibilidad para el arte moderno? El edificio que la traba ese duvío, pues no me parece a mí. ¿eh? El de Niemeyer de pues pues tampoco. La verdad, oye. Por embargo, mira, otras cosas relativamente modernas. El, el, la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona. O, o el Parque de Huel. Pues mira, esas cosas de judíes, esas, sí, me parecen, sí me parecen. Pero incluso en esas, en la arquitectura, por ejemplo... Y, que no deja de ser un, un arte parecido a la pintura en el sentido que bueno, pues figurativo bueno sí o no, pero bueno, bueno, mierda. Yo sé lo que me digo. Quiero decir que, que por ejemplo, al cuarto me da una vez, hay, hay un tiempo, que vi un documental de, de peces y salía un, un pez que solo con los movimientos provocaba remolinos en el... Eh, en el fondo, de, en el fondo del, del agua donde vivía, moviendo la cola, eh, iba moviendo la, la cola, entonces por un molín de agua movíase también la arena, y, y de esa manera construía un mandala, un mandala de arena, un mandala realmente preciso, eh, eh, y era con una finalidad eh, reproductiva, para pa truñarse a, a, a las pechas, eh, Pero, bueno, pues, no deja de ser también, también arquitectura. Entonces, bueno, pues, igual resulta que, que no y tal. Y, y, y llega la música, tíos, ¿sí? Llega la música, llega a pensar en la música. Que no sé hasta qué punto también podéis decir, bueno, pues, qué sé si yo, el canto de, de los pácheros, ¿eh? el, el canto de los de les ballenes, A lo mejor también llega una, una cosa cuantitativa. ¿no? No, sé, no sé si la diferencia es cualitativa o cuantitativa. Pero sí que no deja de ser curioso el hecho de que, de que la música tenga, tenga de estar con nosotros. Bueno, no sé si con todos. Conmigo por lo menos sí. O sea, la música, las músicas, muchas maneras de música, muchas formas están conmigo... todos los días en algún momento casi casi siempre y es verdad que bueno pues pues disfruto viendo a conciertos de música disfruto viendo a gente tocar música calle hay gente que que que no tiene otra cosa más que a lo mayor una guitarra sabe? tocar la guitarra y siéntase en la calle tocar la guitarra y la gente y perres, o sea que la gente gusta sentir eso, ¿eh? sentir ese, ese ruido, eh, yo como soy un, un rico primer mundista pues por permitir mandar pela acá con, un, con unos auriculares enchufados al teléfono que te lleno de música y voy por acá y sintiendo música y esa música traslada Esa música tiene, por lo menos, sobre mí, no sé, otras, no otras personas. Tiene un poder muy grande. Eh, supongo que últimamente hay mucha gente que piensa de mí, que, que estoy bastante jodido de, del tanque, porque para acá voy con los mis cascos puestos y, y voy muchas veces bailando, o voy caminando, bueno, bailando, moviendo, simbolgando el mi cuerpo un en al ritmo de la música. O estoy parado en un semáforo para cruzar, Y no puedo evitar estar zapateando y, y La gente no mira para mí, no mira para mí Supongo que la gente, de la misma manera que eh, que yo otra cosa Pues igual también es discreto, de ese mes en cuando Y entonces, bueno, pues seguramente están pensando Este está como una carrapeta, está más del tanque ¿m? O cuando voy voy canturreando A veces canturreo en, en casa, ¿qué piensan los vecinos? porque hombre procuró no canturriar demasiado alto, pero ahí siéntese hasta hasta los susurros, o sé sea, que seguro que me seguro que me sienten. No sé, yo, yo una, ¿eh? Yo una cosa extraña, yo una cosa extraña y curiosa, supongo que, que los seres humanos, supongo no, o se lo joder, tenemos una diferencia que va más allá de lo de lo cuantitativo. Yo siempre digo que el el simbolismo, ¿eh? el que nosotros eh, hayamos, no, no el mero hecho de acceder al simbolismo, porque seguramente de algunos otros animales, por lo menos también, también acceden al, al simbolismo. Ahí no bueno, hay más que ver de algunos documentales, de algunas grabaciones, es que se ven chimpancés pues, enseñando cosas, eh, a otros, a los ofíos mismamente, o usando herramientas muy rudimentarias sencillamente, pues bueno un palí que lo, lo chupe un paquete apagañoso lo meten para un formiguero para pa sacarle los formigues pagaes y comeles bueno, pues eso no deja de ser una herramienta eh, no sé hasta qué punto eso llegue un, un símbolo eh. Eh, pero bueno, de cualquier manera nosotros fuimos mucho más allá con esos símbolos No voy a dar la barrila otra noche con el tema del simbolismo, porque ya lo comenté muchas veces. Entonces, no vale la pena comentarlo otra vez. ¿no? O sí, a lo mejor sí vale la pena, pero... Bueno, ¿qué quieres que os diga? Estoy cansado. ¿eh? Últimamente, este este programa va más de, eh, de vencer al, al cansancio que, que, que da lo mejor otras cosas. No me os Que pues me da miedo lo que buscáis que a vosotros. Todo está bajo con control. Todo. No.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 Ah, y era esta bueno, mirad eh, vale, voy a decir veis lo cascado que estoy veis la, la cantidad de pifes que cometo bueno, diversamente, era porque yo pifes les igual te ha o no te ha cascado pero sí llevar verdad, joder, tengo un sueño con el morro ya lo sé, llevo 11 años y pico diciendo que tengo sueño y que estoy cansado para hacer este programa bueno, pues llevo 11 años y pico tratando cansado joder ala, cuidadín, ¿vale? hacerme el favor que no nos colla. quedamos en eso. Venga, Tayuin.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 Sin parar, encima de un petrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo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 Que no, te no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no,